Yo creo, Bruno, que se la van a repartir como hacen siempre como hacen entre siempre. Estados sí, Unidos sí, sí. y Rusia y van a no sé. decidir qué es lo que este pozito de es petróleo para ti, ese para mí. No, eh, o por cierto, ¿qué hacemos en Ucrania? Quiero decir que claro, que el la es muy cúpula grande. militar durante todos estos años eh,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 Bueno, quiero decirte que, que ahí no se... No, Leopoldo López es alguien que está... En, en realidad, la, su liberación bueno, to, to, to, ha sido un símbolo... un poquito con eso, ¿no? Con la liberación de... de sí, fue, fue un símbolo que, que ¿no? creían que podía llevar sí. a, a dar el, eh, la imagen, ¿no?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 que va por, va por el país con, con total libertad... No le libertad. ha apoyado ningún militar claro, el, el golpe de 20, Estado, 20, ninguno, ninguno. 25 eh. de, de, de, de nivel medio, sí, sí, eso, bueno. que no es nada, no, no, lo digo pero como... Pero perder es ninguno, no eh, nada, no se asume nada. nada, porque realmente...